gusto recibir en la mañana de este viernes a nuestro compañero Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, del Coordinador Nacional de Unidad Popular para conversar esta mañana. Fernando, buen día. Buenos días, Hernán. Saludo a toda la audiencia, a todos los compañeros por allí. Bueno, que... Acá estamos con, con Marcelo Peña en el estudio también para para dialogar contigo, comenzando a cerrar esta semana, Fernando, de un enero que, que ha sido un comienzo de año, puede decirse, uno eh, habitualmente está mentalizado que en enero, Fernando la, la, el nivel de, de debate político y de actividad disminuye, eh, algo de eso ocurrió, es cierto, pero es atípico en el sentido de que la realidad ha ha tirado temas sobre la mesa ¿no? en el debate político, con empezamos con esto de los incendios forestales ¿no? eh, que, que reinstauró, de alguna manera trajo de vuelta al, al centro de la, de la mesa eh, el tema de la forestación y lo otro que va también, además de las realidades permanentes, de la economía, de lo sanitario Eh va también apareciendo el tema de la luc por el referéndum que tendremos en el último domingo de sí. marzo, ¿no? Sí. sí. yo creo que hay temas este, yo siempre digo, no sé si es una cosa muy este consecuente con nuestro pensamiento, pero que en enero, fin de año siempre pasan cosas en medio de los festejos cosas extrañas ¿no? mm. este casi siempre son o leyes o cosas sí. este que van contra los trabajadores en general este y contra a, apoyando políticas de gobierno que a veces nos, nos surgen durante el año ¿no? mm. esto ha sido se podría estudiar esto este <risa> en las últimas décadas hasta nuestros días pero a poner un ejemplo casi siempre lo, los ajustes de precio están contra fin de año o leyes incómodas ¿no? sí. este y bueno el tema de la luz es un tema que, que viene este aquí ha venido procesándose todo este año nosotros y la upe ha tenido su posición desde desde el vamos en este tema no en sí. contra de la luz este eh, conociendo que acá bueno este, más allá de todo lo que se dijo en las elecciones por parte de, del gobierno de la coalición multicolor acá hay una embestida brutal contra el movimiento popular no este, desde todo punto de vista no represivo este, que toca los más diversos temas ¿no? y bueno este la, eh, nosotros vamos a, a participar a, activamente en todo este proceso este también sabiendo que hay hay cosas que, que no están allí verdad como hay muchos plebiscitos ¿no? sí. pero sabiendo que bueno que es una pelea que están encarando este, los trabajadores en este día y, y que bueno que el 26 de marzo Este, tiene una posición muy clara en estos temas este, sobre todo digamos de en cuanto a la concepción ¿no? sí. porque es una es una ley que abarca desde las cuestiones procedimentales cosas muy importantes en el país hasta de la política ¿no? y de, de la macroeconomía aspecto de la microeconomía y también de elementos que van este ...que han venido para instalarse en este gobierno... ...y que si no se para, ya sabemos que eh, qué es lo que viene sucediendo en los últimos años. ¿no? Claro. Eh, todo indica, Fernando, que va a haber mucho chisporroteo de campaña... ...desde el lado de la coalición de gobierno y el Frente Amplio, ¿no? Como partido eh, con, con principal apoyo a nivel de gente de oposición... Eh, viste que ya ha empezado esto de, bueno, que le quitan el apoyo a una guardería por un cartel, eh, por otro lado que no dejan que se pongan remeras en las carreras de, de bicicleta, eh, todo por, por ese lado el tema de, de, del carnaval de que no se va a apoyar eh, porque se va a hacer campaña pero va a haber que pasar el limpio también eh, en torno a donde se ponen los ejes de esa campaña, ¿no? Sí, claro este, yo creo que acá este si se mira el panorama no está claro que que, que la política del gobierno este, bueno lo ha dicho el presidente de la república la calle Pou y también sus sus ministros principales voceros políticos ¿no? uh -huh. este que bueno acá el capital es el principal fuente de inspiración y de desarrollo que tienen ¿no? sí. eso significa claramente que este, que se va a ir contra los trabajadores porque cada vez que se dice eso este, la historia de este país ha sido así no sí. y se ve también expresado en muchos elementos este, que a veces aparecen como contradicciones o problemas secundarios pero que también están en el, en el sentido popular no este, se expresan en la educación este, en la salud en la vivienda este, y yo creo que también existe un forcejeo político ¿no? entre los dos partidos este principales ¿no? que es el Frente Amplio y lo más grande por lo menos este y de gobierno que eh, también hay mucho eh, se, hay cuestiones que eh, que se dicen bueno te pego pero no tanto no claro. <risa> este porque acá hay, hay ejes que no los toca a nadie no quizás lo más elocuente ha sido este, la última crisis qué bueno que es el regalito de fin de año no de lo de, lo de casa de galicia tremendo no mm. ...contra los trabajadores... ...pero eh, contra todo el país... ...¿verdad?... ...miles de usuarios... Este, ...miles de trabajadores... Este, ...y se muestra que también... este ...que... ...las cosas que hemos dicho siempre... ...que el sistema... ...este integrado de salud... Mm. ...este... ...ha servido para que... Este, ...las empresas médicas... ...o llamarle mutualista ...o como quiera... Este, sean un barril sin fondo ¿no? este, sí. y eso no se traduce y de un día para el otro te cierran <ríe> y todo el mundo rascándose la cabeza ¿verdad? Sí. porque este, como dice la decía aquella canción no este, los pobres siempre quedan para atrás y no les importa que sean gallego que sean viejos que sean mujeres que estén solos que, sí. que estén desamparados no les importa te dicen, va a un lado, y yo qué sé, que se, que se arregle así, ah, y hace, hace lo que puede, en un marco de crisis importante, mm. y donde también, hay que decirlo con todas las letras, el oficialismo sindical, este se ha lavado varias veces las manos en estos temas, ¿no? claro, este, claro. Y, y ha operado junto con las patronales, porque es lo que vienen haciendo hace tiempo, ahí hay compromisos muy muy sólidos, ¿no? uh -huh. Por eso es que lo de la Luc es importante, ¿verdad? Pero también esta semana que pasó, este, nosotros vamos a participar, pero vamos a tener nuestra nuestra propia visión de los acontecimientos, ¿no? Como estoy hablando también como P, ¿no? Esto lo vio el último coordinador este y bueno, una, una opinión que compartimos ampliamente ¿no? este, o sea, porque este, el tema de los 135 artículos que hay que sacarlos, es cierto, hay que barrarlo, este da para unos cuantos más, ¿verdad? Sí. Este, como en otros temas, ¿no? Este, lo mismo puede pasar con este tema a, a otro nivel de Perdona si me estoy yendo del no. tema, pero de los incendios, ¿no? Uh -huh. este, ¿cuántas veces este el 26 de marzo no solo el 26, pero también la este, cómo que se dice, la, la unidad popular, en su momento la asamblea popular y me acuerdo de de Delia Villalba, ¿no? Sí. Un emblema de todo este este de toda esta actitud verdad contra contra las pasteras y contra el proceso de deforestación indiscriminado este eh, qué eh, este que tampoco eco tuvo en su momento verdad este, y yo creo que todavía en los hechos en los hechos sigue teniendo poco eco no por más que hay algunas voces que se levantan este con como es el caso de cabildo abierto, pero que me parece que más allá del perfil no va, ¿no? Mm. Este, o de las actitudes contradictorias, sigo no digo yo pero que este nadie está hablando de parar este proceso, ni había un proceso de este agropecuario diferente ni Sí. Ni, de, ni de parar la, la exportación de ganado en pie, ni yo qué sé, hay una cantidad... ni de reforzar la granja, ni, ni de tomar los temas del agua de otra manera, o sea, temas claves, ¿no? Este, entonces, creo que este un, un inicio de año donde, bueno, el 26 tiene que, este, que pasar yo diría que revista no hablando en términos que no son muy uh -huh. <ríe> usuales pero que uno por uno ir viendo los temas y, y ver la principalidad que tienen porque también nosotros en este proceso tenemos este nuestro granito de arena para aportar este y también nuestras responsabilidades ¿no? uh -huh. fernando son sí. eh, muchos temas eh, encima de la mesa hablando de lo que es Lo que va a ser este referéndum por la LUC... pero está el tema de la seguridad social también como cómo, cómo, cómo analizar esta realidad de la seguridad social por ejemplo bueno para nosotros este el tema de seguridad social es un tema número uno ¿no? primer cosa no este porque y que acá tampoco en los hechos no ha habido eh, ecos ...muy grandes, ¿no? ...se ha priorizado... ...para algunos en el tema de los 135 artículos... ...sobre todo para el Frente Amplio... ...y la... ...este... ...y la conducción mayoritaria... De, ...del PICNT... ...este... ...y de, y de parte del movimiento social... ...pero que... ...este... ...este... ...el tema este de... Eh, ...tiene una... ...el tema de la seguridad social... Sí. Es la imposición primero de lo hemos dicho muchas veces de los bancos internacionales este, que hoy quieren quieren apropiarse de esos ahorros públicos verdad que son de los trabajadores este como lo vienen haciendo en todo el mundo entonces para nosotros no hay mucho que discutir hay que ir contra esto ¿verdad? porque si vos estás en un sindicato si estás, has trabajado toda la vida y algún día te vas a jubilar este está clavado que este es un tema número uno y que Uruguay a su vez ha tenido una política muy eh, yo diría importante en este tema este verdad de defensa de, de los trabajadores y de la seguridad social estamos hablando de 700.000 personas 800 ¿verdad? o sea, no estamos hablando de este de, de un puñadito de gente ¿no? este, y estamos hablando de que la reforma del Estado que nos han propuesto de parte del Fondo Monetario Internacional y de, de los organismos de, de los bancos de crédito internacional este tiene un amplio consenso político ¿verdad? porque este es el otro tema Que hay que poner sobre la mesa, ¿verdad? Tanto el partido de gobierno como el Frente Amplio no han sido claros en este tema. y Lo sí. quiero poner arriba de la mesa porque si no no entendemos nada de política, este compañero. Sí. Este acá todo bien, sí. Este, bueno, vamos, hablamos contra el gobierno esto, pero si no le no paramos, ¿verdad? los ejes de la política y no vemos lo que se ha hecho en los últimos 15 años que estuvo el Frente en el Gobierno, bueno este, ni también una serie de operaciones políticas que ha habido en los este último año ¿verdad? este bueno de yo diría que casi de contubernio ¿verdad? entre el PIC en este el Frente, ¿verdad? en el cambio de figuritas y en el cambio de, de autoridades no, porque si... Yo saco una a un lado, pongo otra en el otro. Bueno, este, mira qué novedad, ¿no? Que el movimiento obrero ha tenido que ver con, con el frente amplio, con el, con la izquierda ¿no? sí, sí, sí, sí, el movimiento obrero y el frente surgieron de ahí. Ahora, este, el problema ¿qué es lo que se está planteando? Porque si yo lucho contra la la lucho por el, por como que se dice, por mi salario, pero después lo regalo al Fondo Monetario Internacional y hace, hago crecer la deuda, no estoy luchando contra el salario, ¿verdad? Estoy dejando cosas para adelante, una deuda que sigue creciendo, ya andamos, no sé, cuarenta y pico de mil de millones de dólares, pero eso en qué redunda, y redunda en que hay menos educación, que se privatiza todo, que Este, que el campo está como está, que cada día hay más este, estas cosas como que se llaman, eh, zona franca, mm. Entonces, y que hay un y arriba de eso pandemia y un turismo para rico, ¿verdad?, porque esa es la otra, ¿no?, y después le pegan a todo el mundo, le pegan al carnaval, le pegan a, a, a todo lo que anda a la vuelta, ¿verdad?, a los almaceneros chicos, al otro... Y después te dicen, todavía te dicen los grandes medios, no, el país está creciendo, sí, estamos creciendo hace añade. El problema es que está creciendo la exportación y la plata va para el mismo lado, siempre. Mm. este Entonces, esos son los temas que nosotros creemos que hay que poner arriba de la mesa y que el tema de la seguridad social no es un tema menor, porque es parte, este yo diría, de la redistribución justa del ingreso que tienen que tener los trabajadores en la última etapa de su vida, ¿verdad? Y no andar pidiendo y yendo de un lado para el otro como loco y no este y que no me da, y bueno, esta reforma ya sabemos lo que es, ¿no? Además está el riesgo, Fernando, y bueno, sí. ahora haremos una pequeña pausita, pero eh, ya lo hablábamos desde fines del año pasado, de que todo este tema de la LUC, eh, ya se sabe que el gobierno va a un poco a, a sacar de plano... El, principal, el tema seguridad social eh, viendo la campaña de la LUC y viendo los resultados del referéndum, a partir de ahí va a ajustar su estrategia respecto a la reforma de la seguridad social, ¿no? Sí, claro, eso está este, está claro sí. Este, y sí van a intentar discutir lo menos posible, mm. decir que este es un tema ideológico mira que novedad este, y que yo que sé cuántas cosas más pero lo van a mover de tal forma que paguen los, los mínimos costos ¿no? claro. este, eh, porque en este país si hay alguien que es, eh, que, que es claro eh, de política sabemos todo hasta los que están en contra y dicen que no sirve para nada sí. verdad este o sea porque todos hacemos política en determinado momento en la vida verdad este no hay neutralidad verdad ante los problemas este qué sucede y menos en uno de este, en este tema, este donde se ha dicho tanta mentira, ¿no? Este, porque acá cuando hay que acordarse cuando se surgen las AFAP que nadie habla también de ello. Este, parecía que si vos no te hacías socio de la AFAP, este no sé, era extraterrestre y mirá el negocio de las AFAP ahora, ¿no? Mirá en qué situación están los jubilados ahora. De eso no dice nada, ni las organizaciones de jubilados, como es que se llama, oficialistas, como el caso de la UNAPU, o la, o el caso de la dirección del PCND, no dicen nada. ¿Por qué? Porque han sido copartícipes de este problema. De este problema, no. De, de, de la instrumentación de este problema. Aunque sea callándose, ¿verdad? Uh -huh. Porque ese es, es el otro problema. verdad Si vos... Este, no reconoce que la AFAP en este país este es como servirle una mesa este llena de viste como llena de cosas para el capital y bueno han hecho eso con la, con las jubilaciones de los jubilados y con el y quieren hacerlo con el bps que va sacarle fuerza uh -huh. entonces hay una manipulación en este tema y claro que que vamos a ir a fondo en este tema porque yo creo que hay que ir a fondo ya lo están diciendo algunos sindicatos alguna gente creo que lo, los sindicatos de seguridad social sí. este y, pero son temas que están arriba de la mesa y que no resisten no resisten este, ese versito así la cantinela que uh -huh. nos han hecho durante años ¿verdad? Que, que habría que analizar de dónde viene algún día que lo social, lo político no tiene nada que ver una cosa con la otra porque eso después lo único que sirve es para engordarle la panza a los grandes capitalistas, patrones nacionales e internacionales, esa es la verdad verdad entonces, bueno hay que poner las cosas arriba de la mesa hay que Bien. poner aquí ¿Qué quiere la izquierda? ¿Qué quiere la derecha? ¿Qué quiere el movimiento popular? Y ahí estamos. Esos son los debates que hay hoy en, en, en, en América Latina, uh -huh. en la región. este me puedo ir, viste, pero... Sí, hay que ver qué hace Boric en Chile con las, con las AFP, ¿no? También. ¿Qué, eh, o qué pasa con la deuda argentina, uh -huh. ¿verdad? Porque este, si vos mirás la negociación de eso, yo no sé en qué... Ya a esta altura me perdiste, digo la verdad... Lo único que sé es que cada día está más candente. Sí. Este, y que el tema de la deuda no está resuelto como lo planteó Fidel ya hace como 40 años y acá se llenaban los de aviones para ir para la Habana y algunos terminaban en las piscinas, eso hay que decirlo también. Sí. ¿Verdad? Porque y ahí después en teoría que el socialismo no sirve para nada y no sé cuántas cosas más, pero señores, este acá Claro que el socialismo para los trabajadores, es eh, eh, para los trabajadores, no para los burócratas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, estos son los grandes temas que hay que poner arriba de la mesa, ¿verdad? Y después, yo qué sé, o, o hablar de otros temas, el tema Colombia, que parece un, ¿cómo es que se dice? un, un silencio sepulcral de todo el movimiento popular y revolucionario, uh -huh. Pero escúcheme la paz de los cementerios eso y se firmaron una paz fue mujica fue todo el movimiento social y siguen los muertos hay más muerto que en la guerra si te pone a sacar cuenta mm. verdad del campo popular no del sí, campo claro. popular son cientos de muertos varios por día porque salen lo, lo, están lo que se dicen y lo que no dicen mm. pero siguen matando gente entonces entonces de qué estamos hablando verdad Y ahora a ¿quién le van a echar la culpa? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la far no están o están dispersas, yo qué sé. Uh -huh. Este, entonces, pero los pueblos siguen luchando independientemente de lo que pase. Ahora, estos temas son y me estoy yendo un poco, Hernán, discúlpame, uh -huh. pero este son los temas que preocupan al 26, que nos preocupan. porque también hay que tejer una política de unidad, este eh son temas muy serios y en Uruguay nosotros tenemos que seguir levantando una alternativa con los compañeros de la UP con este porque ahora y bueno, vamos este año vamos a algunos encuentros, vamos a ver, vamos a hacer nuestro encuentro también de la UP, este cosa que, que es muy saludable y que se ha postergado por Claro Por esta pandemia no Fernando este, déjanos eh. hacer una una pequeña pausa te pedimos que te quedes en línea que no cortes bueno, y bueno. hacemos un segundo capítulo para hablar de esto que, que estabas mencionando ahora eh, en qué que se plantea hacer en esta primera parte del año o qué se viene conversando a nivel de unidad popular del 26 de marzo Eh, que sabemos se vienen algunas instancias importantes por ejemplo de formación política, ideológica de sus militantes y es ineludible a eh, Hacer referencia contigo también en un día como hoy Y le decimos a la audiencia que, que Fernando Vázquez siempre ha trabajado en el área de, de formación eh, política De la militancia del 26, del trabajo ideológico Estamos hablando en un día un nuevo aniversario Como lo recordaba Emiliano desde la costa en un mensaje hace un rato De la muerte de Lenin ...en 1924, a pocos años del triunfo de la Revolución Soviética. Vamos a, a recordarlo también. Ya venimos enseguida después de esta pequeña pausa, Fernando. Muy bien. ...de marzo y el coordinador... Eh, ...de... ...coordinador nacional de Unidad Popular también. Fernando, en esta última parte queríamos eh, abordar contigo también... ...en qué está el trabajo... Eh, de, ...de su desarrollo político del 26 de marzo... ...de hecho nos han comenzado a llegar avisos de actividades... ...que la militancia del 26 está participando... ...en algunos casos vinculados a eh, actividades por, el, por la campaña por, contra la LUC... ...precisamente, pero sabemos también que eh, se apresta a iniciar... ...una nueva etapa de, del trabajo, por ejemplo, de formación política de sus militantes, formación ideológica, que el 26 siempre eh, le ha dado una importancia especial, ¿verdad? Sí, Hernán, este, sí, lo primero digo que vamos a retomar, ¿no? porque hay cosas que se, que se habían venido haciendo, pero todos los años en realidad, este, y después bueno a veces se hace alguna cuestión más específica, pero este trabajo de formación es constante no este y bueno a veces no se ve pero es parte de la de, de la cuestión verdad porque este, de la cuestión política de la orgánica ¿no? este porque si bien han cambiado mucho las cosas no como se dice habitualmente sí. este Cosa que es cierto, este pero también es cierto que por eso mismo se necesita entender lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. este, pues ¿Sabés lo que pasa, Hernán? Que hay una especie también de, en esta crisis nueva que hemos vivido en las últimas décadas, este, que sería, no daría hoy el tiempo para pa abordarla, pero y hay un, una gran apropiación de, de ganancias ¿no? o sea la, las leyes que planteó lenin verdad sí. dicho sea de paso hoy eso sí. el aniversario de su de su nacimiento de su fallecimiento de su fallecimiento sí. perdón, este las leyes que planteó lenin sobre el imperialismo y en otros planos también no este, tienen absoluta vigencia no Que haya mucha gente que mire para el costado, bueno, ese es otro problema. ¿no? Mm. Este, pero si vos mirás la historia, siempre ha habido momentos de avance, de retroceso. Lo hemos dicho en otros momentos, no si vos mirás revoluciones anteriores como la burguesa, a nadie se le ocurrió decir que el capital iba a des ni la burguesía iba a desaparecer. Este, ...después que la Revolución Francesa... ...empezó a ir para atrás y vino la Santa Alianza... ¿no? ...en uh -huh. toda Europa... <risa> claro. este, ...entonces... Eh, ...el movimiento... ...de la lucha de clase... ...es algo que hay que estudiar... ...no, no se puede andar... Este, ...tirando cosas así... Este, ...de acuerdo a... ...a las situaciones... ...o a las circunstancias... ¿no? ...es claro. importantes... ...tener en la cabeza este para, para, para intentar ver para dónde vamos este tener ciertas las certezas y también el método para entender la realidad, ¿no? Un método de análisis, ¿no? Que uno se imagina Fernando además que asumir el desafío de la de la formación política colectivamente además Eh, no, era, no es lo mismo, por hablarlo en, en tiempo de vida del 26, que el año pasado cumplió 50 años, no no era lo mismo plantearse esa formación en los 70, en los 80 eh, y, y en los 90, que ahora con todo el ruido que hay en torno a la cabeza de la gente, con todo lo de internet, las redes sociales, que hay más... este Eh, posibilidades de, de torcer el camino, ¿no?, de que todo ese ruido te, te plantee eh, como referencias cosas que terminan diluyéndose en su consistencia política, digamos. Mirá, Hernán, pusiste un tema arriba de la mesa que lo tenía acá para para mencionártelo, ¿no? Mm. Porque el tema este que tú estás planteando de la formación y que nuestra organización lo tiene arriba de la mesa... Todos los días, ¿no? Porque a veces a nosotros nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué les pasa? No, no, es, <risa> siempre es lo mismo, yo que sé, no hay autocrítica, no hay de esto. El problema es que nosotros no hacemos la autocrítica todos los días, estamos corrigiendo cosas, ¿no? Claro. Este, porque es la única forma autocrítica en el sentido de ir para adelante, ¿no? <risa> <risa> porque para liquidar, este ya hay ejemplos de sobra. Claro. Este... Pero qué pasa con este nuevo mundo tecnológico que nos quieren vender y que es cierto, ha habido una revolución tecnológica en el proceso productivo en los últimos en todos los últimos los últimos 40 años, 50, no sí. cada vez agarra más velocidad, ¿no? A veces pegan la ciencia, pegan la en la neurofisiología en otro uh -huh. momento en la este en esto de la física nuclear en, uh -huh. en los rayos las en la nanotecnología este, pero sabes lo que pasa que mientras haya este, venta de fuerza de trabajo uh -huh. este ya te digo en 1600 o en el 2022 este va a haber embrutecimiento ...tanto del que se apropia... ...como del que se... ...o de, del que está explotado... verdad sí. ...embrutecimiento... ...digo en el sentido... Sí. este ...ideológico, sí. político... en Enajena... la... ...enajenación, digamos... Sí, ...exactamente... Sí. ...porque Lenin hablaba del embrutecimiento... ...que tenían los trabajadores... ...resultado de sus condiciones de trabajo... ...que no, no, no tenían acceso... ...ni a la cultura, ni a la educación... Y, Este, y que de lo que se trata es de tener gano de pelear por ello ¿no? ahora este embrutecimiento tiene otras particularidades es más fino verdad sí. este, porque si vos todo el mundo todo el día anda en atrás de las circunstancia sí. este, es muy difícil que llegue al el... si, si es solo eso no Sí. este como, como hoy están este sujetos millones de personas y el libro queda como una cuestión así del pasado por la vía de los hechos ¿eh? porque uh -huh. una cosa que haya feria para el libro otra cosa que la gente lea uh -huh. este tiene que haber políticas para eso no políticas culturales educativas este o sea es un tema eh, que tiene que ver mucho con lo educativo también pero a qué voy eso también afecta a los sistemas al, a los sindicatos al movimiento social a, este porque yo que sé a mí me ha pasado hernán me lo, me lo han contado maestros que voy a algunos maestros de, de varias generaciones atrás y bueno no saben ni lo que hizo artigas uh -huh. a poner un ejemplo no uh -huh. pero no estoy no estoy inventando cosas ¿no? imagínate de Marx, de hegel de Engels, de mao que son cosas que hay que estudiar de fidel del che verdad porque son los grandes pensadores de este siglo ahora cuál es el problema que hoy estamos ante una especie de inquisición global verdad si vos estás fuera de eso este ante la inquisición se te ponían los tipos ahí terminabas derecho en la hoguera ahora sí. la inquisición este es más es tremenda igual verdad porque uh -huh. hoy ¿Quién, quién está por ejemplo pensando que el mundo está ante una nueva guerra. Mm. Este, a no ser la culpa de vuelta a los rusos, de los otros, de yo que sé quién de de los iraníes, de, pero es la misma historia de siempre, ¿verdad? Mm. Los cubanos, siguen, Cuba sigue bloqueada, le echan la culpa a esta. este. ahora si hubo guerra y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, no ¿Sí? si voy a verla te voy a leer un, a, a dar una obra clásica a león todo esto por ejemplo ¿Sí? verdad la guerra y la paz fue escrito por allá por siglo pasado no el otro ¿Sí? este sobre la guerra napoleónica contra Rusia no este y mira la realidad hoy cuántas guerras han pasado por ahí entonces ¿Sí? Yo pregunto, yo me pregunto, ¿por qué pasa eso? ¿Verdad? ¿Por pasó la, la primera guerra, hubo una revolución proletaria en el medio, la más grande de todos los tiempos? Este, después hubo otra guerra más con los hit contra Hitler, perdieron todo, ¿verdad? Los que entraron ahí. Y hoy sigue, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hoy? ¿A qué hoy? También pasó con la Revolución Francesa, porque Napoleón, cuando se da vuelta todo ese proceso, tenía la industria de la del armamento francés atrás, que lo empujaba a la guerra, ¿no? Mm. Digo, entonces, a la expansión de, de la Gran Francia, o no sé cómo era que le llamaba, pero digo, entonces, acá, cuando vos analizás los problemas que están pasando hoy, y de vuelta, 28 países contra Rusia, contra este otro eh, otro eh, república soviética nadie dice que en Kiev ondean las banderas del nazismo, por ejemplo, que son uh -huh. lo que apoya a Biden en este momento sí, en como en otros países de Europa también, eh, en el uh -huh. gobierno te dicen uh -huh. entonces eh, eh, por eso digo, y nadie dice que hace menos un año asaltaron el gobierno norteamericano ¿verdad? Sí. el señor este, el Trump y compañía sí. entonces, el mundo está así entonces, si vos no entendés más o menos o te intentás saber qué es lo que está pasando ese espíritu de búsqueda ese espíritu de eh, para mejorar la práctica del movimiento popular del movimiento social de ver los grandes temas ecológicos no sí. porque acá se prende fuego un monte y Y nadie, sabe, nadie dice nada, yo qué sé, la culpa de las pasteras, yo qué sé, ahí no hay no hay bomberos y, este, y tienen que salir lo, lo, lo, los productores con palangana a pagar el incendio, porque esa es la verdad, o tarrina, mm. no o los rusos, ¿verdad?, que vinieron los hijos de los rusos a salir a parar, a hacer cortafuego porque los señores de las forestales, quietitos, mm. no se movieron, esa es la verdad, ¿verdad?, entonces... ¿Qué, ¿Qué nivel de entrega hay en este país? Eso es lo que hay que poner arriba de la mesa. Este, Ahora, Fernando, este... ¿cuál cuál es el diferencial entonces, por decirlo en esos términos, que pone el 26 de marzo en la formación de sus militantes? En este panorama, en este mundo donde el acceso a Internet te permite leer, y prolifera, ¿no?, los analistas de todo tipo, los politólogos, los cientistas sociales... ¿Por dónde coloca el centro el 26 en la formación de sus militantes? Bueno, lo primero es que aprendan a pensar con la base con una base científica, ¿no? Este materialista y dialéctica, porque si no este si no cualquier, ¿verdad? cualquiera que escribió un libro te la crees toda, ¿verdad? <risa> este, cualquiera que dice pasó esto en el penal de libertad cualquiera que diga pasó esto en, yo que sé, con artiga cualquiera que diga pasó esto señores este, si no estudia un poquito no hay arreglo digo, ha habido o sea, el diferencial mm. bueno, nosotros tenemos que estudiar el artigismo, tenemos que estudiar pero en serio, mm. tenemos que estudiar este, las raíces nacionales, y si querés, de nuestro país, este Este, ...que tiene mucho que ver con la región... ...con la lucha anticolonial... ...con estos problemas que estamos hablando... Uh -huh. este, con el, ...porque acá en Uruguay... ...no hubo potencia colonial que no estuviera... ...¿verdad?... ...tuvieron los ingleses... ...tuvieron los portugueses... ...tuvieron lo, los otros aquellos... Es? ...los españoles tuvieron... ...hasta Garibaldi tuvo en la vuelta... ...¿verdad?... ...entonces... Sí. Y, ...¿y entonces de qué estamos hablando?... Pero eso que fue todo casualidad, no, había grandes disputas internacionales también y Uruguay, Uruguay lo que fue Uruguay después o la banda oriental, también fue escenario de esas luchas en distintos momentos. ¿Verdad? Y también de grandes gestas heroicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no se aprende, si no se, si no se saben esas cosas, este, yo qué sé, hay gente que piensa que Uruguay es lo más grande que hay porque ganamos Maracaná, ¿viste? Sí para decir un disparate o cari caricaturizar la cosa pero no es así ¿verdad? si vos prendes la televisión ve, y hay gente que hace mucha plata con eso o lo mismo otros temas no el diferencial, aprender a pensar ¿verdad? porque si vos este no desconfiar de todo porque mm. hay una línea de pensamiento que vos podés llegar a la verdad de lo que pasa mm. lo que pasa que este, que se oculta ¿verdad? O te, o te tiran cosas en hoy hay una gran disputa interburguesa también mm. este en los medios entonces eso también salpica para todos lados, en la política nacional e internacional ¿verdad? porque yo te voy a poner un ejemplo por ejemplo, ¿qué pasó con el Partido Colorado? ¿qué pasa con Cabildo? se discute en todos lados este ahora siempre ha habido problemas Este, o, o perfiles dentro de la gran burguesía en nuestro país mm. verdad los agrarios, los clericales los masones este los liberales los vallistas, los neoballistas yo que sé, y seguí mm. este, los herreristas entonces eh, eh, facciones dentro de las fuerzas armadas entonces todos esos temas yo sé que estoy tirando muchas cosas Hernán, no sé no, está pero, bien, está bien Pero, ¿el problema cuál es? Es que hay que llegar a un centro, ¿verdad? Entonces vos decir pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema fundamental? Mm -hmm. Y yo creo que en nuestro país sigue siendo, viste, burguesía proletariado y en el mundo también. Y después se expresa, ¿verdad? Imperialismo, antiimperialismo, las luchas nacionales. Pero mientras esté explotado el trabajo, no hay arreglo y de esas luchas definen también las condiciones de vida de existencia de la mm. gente ahora, para llegar a una conclusión yo yo, yo creo que es así ¿verdad? y nosotros mm. creemos que es así ahora, también después hay que ajustar elementos de, de la táctica de la formación porque si no parece que, yo que sé bueno, ahora vienen las elecciones vamos a ir a las elecciones y yo creo que hay que ir Yo creo que hay que ir. Ahora, este hay que participar. Mientras haya espacio en nuestro país hay que participar. Porque si no sabes lo que pasa, es como cuando va a la escuela o a, cuando eras gurí. Viste siempre viste que los botijas quieren lo que no hay a veces, ¿no? Y los grandes no. también, ¿no? Este, entonces, si no hay de esto, quiero de esto. Si no hay... Eh, lucha democrática, quiero lucha democrática. Si no hay lucha de la otra, así más desarrollada para tomar el poder, quiero de la otra porque la otra no sirve para nada, ¿verdad? La lucha, todas uh -huh. esas contradicciones la hemos vivido ya. Alguna aparente, ¿verdad? Otra. Ahora, si no hay, ¿cómo es que se dice eh, partido? Quiero partido, pero el problema ¿qué es un partido? Estoy tirando cosas... Entonces, sí. todos estos temas, ¿verdad? Si no se ven un poquito en algún lugar de, de nuestra vida... este es bravo entender algo, ¿viste? Porque cualquier cuentamusa viene... ¿Verdad? Se pone adentro de, de un cajón en la Plaza Independencia... Y dice cuatro pelotazos... Y y, y y tiene unos huevos bárbaros, según alguno Y es un, es un nabo... ¿Verdad? este Como hay nabos mayores... ¿eh? este porque después cuando los querés ver qué es lo que están haciendo en la vida política real, yo no sé dónde están, sí. en los sindicatos no los veo, en la lucha social tampoco, entonces, ¿dónde están? Sí. ¿verdad? ¿están este, diciendo que no a las vacunas? mira que, que pero escuchame una cosa yo respeto a la gente que no se vacuna pero que me digan que la vacuna no sirve para nada digo, sí. Es como decirme, "Sí, la lucha antiimperialista no se sé, para un poquito, para no entrever, porque el gran problema es que hay un gran entrevero." Entonces, hay que centrar las cosas, pero de a uno. Pero uh -huh. si vos va entrando a una escuela y querés saber qué pasa con la nanotecnología, ah, te puedo asegurar que, que, que la maestra te va a decir, "Escúcheme, mi amigo, siéntese ahí pero un poquito." Uh -huh. ¿No? Este, entonces Hay un método de conocimiento para, para desarrollar las cosas. Y en política también es más complicado, sí. porque hay intereses, hay intereses de clase. este Conscientes o inconscientes, pero hay interés Todos tenemos una representación del mundo, y esto no lo digo yo, lo han dicho oh. grandes pensadores y algunos que teníamos nosotros también que hoy no están, grandes compañeros. ¿verdad? todos los hombres tienen una idea de cómo es el universo aunque esté mirando para arriba para las estrellas, viste o mirando para abajo para las hormigas, pero tenés una idea del mundo, o, o mirando al vecino o mirando a los trabajadores tenés una idea entonces, esa idea este, de qué se nutre el 26, y se nutre el pueblo este, hay que meter mucha hay que hablar mucho con la gente este y tratar de echar claridad, ¿verdad? Mm. a los problemas, ¿no? Por lo menos contribuía a ello. ¿verdad? Bien, bien. Este, porque si no es muy difícil la movilización y, y la aplicación de los temas tácticos, ¿no? Tenemos que ir cerrando porque ya estamos llegando a las 10, nos van a quedar temas que teníamos previsto Este, plantearte con Marcelo, pero bueno en el verano hay tiempo todavía para seguir conversando y desarrollando de todo esto, apenas un par de mensajes, te está escuchando Gustavo Rodríguez desde Estados Unidos, que dice un fenómeno, el tanja dice, como se le conoce a, a Fernando Olga y Ricardo del barrio lo dice buenos días a todos los compañeros y escuchas de la 36, un abrazo a Fernando, saludos a Ángeles que vuelva pronto ...que hace falta, un recuerdo a Lenin... Eh, ...recuerden que ya estamos llegando a los 51 años... ...del 26, un abrazo, dicen Ricardo y Olga... ...al local del 26, Unidad Popular de Puntas de Manga... ...Antares, casi Beloni, Cirilo... ...Juan Carlos Vecino, desde Brasil, dice... ...buen día, impresionante el análisis político mundial... ...que realiza Fernando, enriquecedor, formador... ...ilustrativo, abrazo para él y la radio... Cacho de la Teja Dice, da gusto escuchar A Fernando Vázquez eh, Como para para cerrar por hoy Fernando Bueno, muchas gracias por los saludos este Vamos a ver Si nos encontramos este año Exacto, sí y en el verano Otra que este año, ahora en el verano capaz Exacto, Ya digo, con el retorno de, de mañana Ángeles Mañana creo que hay una reunión por el cerro Por acá, capaz que nos damos una vuelta Por ahí bien, a ver. bien. De mañana creo que es, no Eh, sí, vamos a ver con a José Luis, a confirmarlo eso, eh, María Elena Melo y Raúl te están saludando, dice gracias por sus palabras tan claras, y Luis Maceda, dice, trabajador de ANCAP, no El profesor de filosofía, dice que Fernando incursiona en la filosofía también un fenómeno, dice Luis. La dejamos por bueno, acá pendiente para para seguirla Fernando, un abrazo, un gusto escucharte. ¿eh? Bueno, un abrazo, hermano. Hasta gracias pronto. a ustedes, chao y Chau. saludos a los compañeros.